...del museo... ...pero fundamentalmente... ...a los chicos y chicas... ...de, de sexto grado... ...de la escuela 1... ...que hoy... ...que hoy nos están acompañando... ...eh... ...hoy cuando lo, cuando los veía... ...eh... ...me acordaba... ...y lo he charlado mucho... Con, ...con Jorge... ...con el polaco... ...con las autoridades... De, ...del observatorio... ...y los veteranos de guerra de Malvinas... ...eh... ...en el año 82... ...cuando se desarrolló la guerra... ...yo estaba en la primaria... ...como ustedes... ...estaba en primer grado... ...eh... ...me enteraba de lo que iba pasando... ...más o menos... ...porque la maestra nos lo contaba de abril, mayo, junio, eh, como ustedes, pero bastante más chicos, primer grado. Después del 82 que terminó la guerra y ellos volvieron de las islas, hubo muchísimos años, décadas, en el que la Argentina se dejó de hablar de Malvinas, se dejó de hablar de ellos, se dejó de hablar de la guerra como si fuera mala palabra, se escondió debajo de, de una alfombra la historia política de la guerra y sobre todo lo que habían vivido ellos eh, en las islas, los que pudieron volver, y los cientos que quedaron eh, enterrados, lamentablemente, allá lejos, en el sur de la República Argentina. Mucho tiempo después, y después lo van a ver en esta línea de tiempo, la Argentina primero, y Río Negro también, eh, tomó ese abandono histórico de reconocimiento a los veteranos y a lo que fue la guerra, y, y se fueron dando hechos importantes, se creó eh, en, la, en la órbita del, del gobierno, del poder ejecutivo, una dirección de veteranos de guerra de Malvinas para atender a toda la problemática y ese reconocimiento que durante décadas habían dejado de tener los veteranos y sus familias. Y en el órbita de la legislatura, organismo que presido, el observatorio de Malvinas, que fundamentalmente tiene este objetivo no de visibilizar, de acercar, de contar y de tratar de recuperar esas décadas que se perdieron de desmalvinización o de abandono histórico de lo que fue... toda la gesta de Malvinas. Eh, por eso yo quiero felicitar a, a Jorge y en cabeza de él a todos los que forman parte del Observatorio Hombres y Mujeres de acercar este tipo de muestras a un museo, a las escuelas, tal vez, y seguramente alguno de los veteranos de guerra ha ido a la escuela de ustedes a dar charlas, Malvinas, las escuelas, audiovisuales. Eh, en el momento, y es obviamente casi una obligación de todo argentino, saber lo que ocurrió hace 41 años en aquella isla, cuando yo iba a primer grado y ustedes ni siquiera estaban en los planes de, de sus papás. Eh, así que, eh, primero felicitar a la ceño, a las maestras, a la directora que tuvieron la iniciativa de traerlo a ustedes a esta muestra. Eh, que pregunten, que vean, que aprendan, que cuando vuelvan a su casa les pregunten a sus papás si saben qué estaban haciendo en el 82 o qué recuerdan de aquel momento, porque es importante, más allá de las fotos... en el que hay muchos soldados vestidos de verde, campos helados, también aprender por qué se llegó a eso y qué enseñanza nos nos da Malvina hacia el futuro. Así que felicitaciones a los que tienen que ver con esta muestra y gracias a ustedes por por acompañarnos.